capítulo 34 mantengan su Biblia ahí en esa porción al versículo 16 libro de Ezequiel capítulo 34, es una uh, palabra profética que tiene desde luego su, tiemp su tiempo de cumplimiento uh, indudablemente en el tiempo de Jesús cuando cuando él habla por alegorías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 Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos este privilegio, esta bendición especial de reunirnos en la congregación de tu pueblo para alabar y para exaltar tu nombre. Ayúdanos Dios que en este tiempo uh, todo pensamiento, toda uh, ansiedad, todo afán sea desterrado de nuestra mente y sea concentrada nuestra mente y nuestro corazón al mensaje de tu palabra. Permite Dios que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada oyente y tú seas el centro de la predicación. Los ponemos en tus manos, pedimos tu bendición, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hemos llegado al capítulo 10. del Evangelio según San Juan un capítulo bastante bastante instructivo puede ser bastante sencillo y no todo depende de qué actitud tenemos a la hora de escuchar uh, la enseñanza de la palabra de Dios en este capítulo 10 de Juan para ubicarnos un poco en el, en el texto uh, será bueno que recordemos el contexto esto es el capítulo 9 En el capítulo 9, como ustedes recuerdan, hay una escena, Jesús viene al templo seguramente, o saliendo del templo, encuentra a un hombre a ciego de nacimiento. Este hombre a, pues, es conocido del, de la gente de la ciudad y a, no ha tenido la posibilidad jamás de contemplar a la luz del día, no tiene la posibilidad de percibir las formas en su derredor, etcétera. Simplemente nació ciego. El Señor lo, lo encuentra y dice la Biblia que uh, tomó saliva e hizo uh, lodo con la tierra, untó en los ojos del hombre ciego y le dio la instrucción para decirle ve y lávate en el estanque de Siloé. Y este hombre ciego fue y se lavó según la instrucción que Jesús le dio y regresó viendo. Causó desde luego la admiración y la sorpresa de las personas que, que le conocían y le dijeron, a algunos no es este el, el hombre que estaba ciego, no es el que conocemos, unos decían sí, otros decían parece. Y le preguntaron a él y él dijo, en efecto yo soy. ¿Y qué es lo que pasó? Uno me dijo que me untó el lodo en mis ojos y me dijo que me lavara en el estanque de y si me la ve, y ahora puedo ver. ¿Y sabes quién es el que te sanó? Le preguntaron. Y él dijo no. Y sabes que la persona que te sanó no te debió haber sanado porque hizo lodo, untó en tus ojos, te mandó a lavarte y todo en el día de reposo. Y sabes tú que no es posible a quebrantar el día de reposo, no está permitido ninguna persona que quebranta el día de reposo podría venir de Dios. Lo más probable es que esta persona que ha quebrantado la ley no viene de Dios. Este es un elemento, es un argumento, es una prueba para demostrar que no puede venir de Dios. Este hombre dijo, yo no sé. A mí me parece que es profeta. Nadie podría hacer las señales que él hace. Ni me podría haber sanado, siendo que soy ciego de nacimiento, si no viene de Dios. Ellos dijeron, mira, lo que sabemos de él es que es uno. pecador, es un pecador no solamente tú eres pecador por haber uh, permitido que esto sucediera conforme a, a violentando las, las, la conformidad de nuestras tradiciones y de nuestra religión pero él es indudablemente un pecador el ciego dijo no sé, no sé. solamente sé una cosa, antes era ciego y ahora veo Y luego dice la palabra de Dios que después de que fue confrontado, que fue interrogado, estos hombres le dijeron, naciste de todo en pecado, ¿Nos quieres enseñar a nosotros. Y la expulsaron de la sinagoga. Esta es la, la, la escena. La, la Biblia nos coloca en este pasaje preliminar antes de entrar en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y ahí encontramos entonces a un hombre ciego que ha sido sanado en día de reposo de parte de Jesús, pero que de parte de los principales de los sacerdotes, escribas y fariseos, le han expulsado de la sinagoga. A nosotros no nos dice mucho el hecho de que hubiera sido expulsado de la sinagoga. Pero déjeme recordarle que para un judío, la sinagoga era el centro de adoración, era su posibilidad de... de encontrarse con Dios, era el lugar donde un judío, desbordaba su adoración, y venía para, para orar, y venía para pedir la intercesión, la intervención de Dios en su vida, era la única posibilidad, este ciego, a pesar de que era ciego, se solazaba, se regocijaba sin duda, tantas veces en la adoración, en la sinagoga, esa era su devoción, pero ahora, Los líderes religiosos de los cuales él había esperado, en los cuales había confiado, aquellos que él estimaba a sus pastores, ahora le han expulsado de la sinagoga. Sin mayor consideración le han reprendido, le han juzgado, le han condenado, le han dicho eres un pecador, naciste en pecado y por eso estás ciego. Le han simplemente rechazado. Y eso era terrible para este ciego. Si nos ubicamos en el, en el pasaje del versículo 35, todavía en el capítulo 9, dice la Escritura, lea conmigo por favor, hasta el versículo 38, 35 al 38, leamos juntos. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Otra vez, ubiquémonos en el pasaje. El ciego ahora puede ver, pero aunque puede ver, está expulsado de la sinagoga. Ha recibido la mayor bendición a su salud física, Y ha recibido la mayor condenación para su alma y para su esperanza. Sí, puedes ver, pero estás fuera de la sinagoga. Sí, puedes ver, pero no tienes esperanza. No puedes disfrutar de la experiencia y de la promesa del pacto. Estás excluido no solamente de la sinagoga, estás excluido del pueblo de Dios. Estás excluido del rebaño, de las ovejas del Señor. Nosotros como pastores tenemos la autoridad para poder decir quién entra y quién sale. Y sabes que tú estás fuera. No tienes en delante más. centros de adoración si no fuera porque este hombre saliendo de ahí probablemente con la más uh, grande de las tristezas un hombre uh, que va probablemente uh, arrastrando sus pies si sí, no tiene alegría aunque puede ver ha perdido la posibilidad de el lugar de adorar, de adorar pero se encuentra con el Señor se encuentra con el Señor justamente cuando le habían expulsado y hallándole el Señor le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? desde luego el, el, el, el ciego que ha recobrado la vista quiere saber quién es ¿dónde puedo encontrarme con él? sí, desde luego creo en él esa es mi esperanza y el que está delante de él le dice le has visto el que habla contigo él es inmediatamente después Ahora el ciego que ha recobrado la vista está adorando. No está en la sinagoga. Está adorando. Probablemente a la mitad de la calle, tal vez no hay nadie para que le acompañe en la adoración. No está en una congregación. No tiene la aprobación de algunas personas, especialmente de los líderes religiosos de sus días. Pero está delante del mismo Señor Jesús, está delante del buen pastor, está delante de aquel que le vio marginado, que le vio descarriado, que le vio expulsado. Está delante de uno que le puede conducir, que le puede guiar, que le pudo oír y le pudo identificar como el Hijo de Dios. Y de inmediato se postró y le adoró. Ese es el pasaje. A propósito del cual Jesús nos va a enseñar en el capítulo 10, por medio de alegorías. El tema del, del mensaje en esta mañana es el cuidado del buen pastor. El cuidado del buen pastor. Si tiene usted el bosquejo, si tiene el boletín a la mano, siga entonces por favor el mensaje siguiendo el texto del bosquejo. La proposición del mensaje para esta mañana es, Porque el buen pastor cuida de sus ovejas en un mundo peligroso y violento. ¿No le alegra? El buen pastor cuida de sus ovejas en un mundo peligroso y violento. Y algunos podían decir, hermano, pero esta semana. Supimos. Una pareja de misioneros. Que fueron asesinados. ¿Y cómo dice usted que el buen pastor cuida de sus ovejas en un mundo peligroso y violento? Sí. Los hermanos Casillas nomás oyeron la voz del pastor y lo siguieron. Nada más. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? Debemos consagrarnos a depender de Él para nuestra provisión y protección. Debemos consagrarnos a depender de Él para nuestra provisión y protección. Eso me propongo explicar esta mañana al tenor de este pasaje. Número uno ahí en el bosquejo. El buen pastor conduce mis pasos por el mejor camino. El buen pastor Conduce mis pasos por el mejor camino. La mayoría de nosotros, en la medida que vamos adquiriendo madurez, vamos, nos vamos enfrentando a la necesidad de tomar decisiones. Seguramente hasta aquí, si pudiéramos evaluar las decisiones que hemos tomado, hay algunas, seguramente decisiones sabias que hemos tomado y hay algunas decisiones en las cuales nos hemos equivocado. No podemos regresar el tiempo de algunas malas decisiones que hemos tomado. Seguramente todavía estamos enfrentando las consecuencias de esas malas decisiones. Otras probablemente todavía están por venir. Pero hermano, cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros sabemos a la luz de la palabra de Dios que hay uno. Que la Biblia describe y que Él se presenta y se identifica como el buen pastor. Y el buen pastor del que vamos a hablar en esta mañana nos ofrece ir delante de nosotros. Y caminando delante de nosotros quiere hacerlo para conducir nuestros pasos. El salmista en el Salmo 16 dice, a Jehová he puesto delante de mí. Él va delante de mí. Esa es eh, la decisión que el salmista toma. Quiero que Él sea mi pastor. Quiero que Él vaya delante de mí. Quiero que Él conduzca mis pasos. La Biblia dice por Jehová son ordenados los pasos del hombre. En otra porción dice que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo sería nuestra vida si dejáramos que el Señor guiara nuestros pasos? ordenar a nuestros pies para mantenerlos en la línea del camino y no salirnos. Y eso es justamente lo que el Señor quiere hacer. Inciso A, camina delante de sus ovejas y las conduce. La escena que nos está eh, mostrando el Señor a través de esta parábola y de varias parábolas que hay aquí en este pasaje, la escena nos ubica en la región de Palestina, donde era común que muchos pastores... No es que tenían grandes rebaños, no tenían gran cantidad de ovejas. La verdad es que uh, tenían pequeños rebaños. Y se juntaban los, los pastores para juntar los rebaños y para ponerlos en buen resguardo, generalmente en un buen redil. Las condiciones de conformación de la uh, del, de la tierra en la región de Palestina permitía que había algunos rediles naturales. Algunos rediles naturales se levantaban como grandes uh, murallas de, de piedra y de esta manera formaban una especie de uh, el rediles, el corral, como vulgarmente decimos nosotros o popularmente decimos nosotros, uh, donde se guardan las ovejas. Y ahí uh, los, los pastores reunían sus rebaños, eh, guardaban las ovejas... A, nombraban un portero para que estuviera allí a la puerta y al siguiente día, por la mañana los pastores venían para sacar sus, sus ovejas para sacar su rebaño ellos entraban en el redil y podían identificar a las, a las ovejas que eran propias las ovejas que eran propias podían identificar a su pastor no solamente podían escuchar la voz, pero podían percibir el olor del propio pastor y, y Inmediatamente le seguía. Se colocaba delante de ellas. Y las ovejas se dejaban conducir. Esa es la, la, la escena que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere dibujar, para que nosotros podamos entender su carácter y su compromiso por nosotros. Camina delante de las ovejas y las conduce. Y esa, esa imagen nos lleva al inciso B también. Conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. No todas las ovejas del, del, del redil son de su rebaño. Allí en el redil hay muchas ovejas, pero no todas son propias. Pero el pastor sí sabe las que son suyas. Y entrando en el, en, el, en, el, en el redil, puede identificar algunas, y me supongo que esa es la ternura, es el amor y el trato del pastor, las conoce por nombre. Probablemente con su callado comienza a tocar las suyas, las que son propias. Esta, y aquella, y aquella otra, y aquella otra. Y las ovejas son muy nobles. Y seguramente comienzan a acercarse y sin mayor aspaviento, sin mayor violencia, sin maltrato, el pastor nada más comienza a caminar y las ovejas agrupadas se dejan guiar, se dejan conducir. Ellas ya saben que ese pastor les protege de los depredadores, de los lobos, de las fieras que vienen para destruir a las ovejas. Ellas ya saben que ese pastor les va a conducir por aguas quietas y por prados abundantes. Ellas conocen la voz de su pastor y su pastor las conoce a ellas. El conocimiento es tan correlativo de pastor a oveja y de oveja a pastor Que hay comunión entre ambos. Cuando la palabra de Dios habla de conocer, y el Señor dice aquí en el versículo 4, note usted, y cuando ha sacado fuera las propias, estas son las que saca fuera, nada más, saca fuera las propias, ¿qué dice? Va delante de ellas, ¿y qué más? Y las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. La palabra conocer aquí implica más que solamente conocer por su color, conocer por su tamaño, conocer por su edad, implica mucho más. A veces, hermano, a los seres humanos nos identificamos por lo que hacemos y no tanto por lo que somos. Así hablamos de ciertas personas en función. De su trabajo. Pues este es el mecánico. Aquel es el carpintero. El otro. Pues es el profesor. Aquel otro es el alumno. Y así comenzamos a identificar a las personas. Según su oficio. El mundo nos conoce más. Por lo que hacemos. Que por lo que somos. Pero cuando la palabra de Dios habla de Jesús como el pastor. Y habla de nosotros como las ovejas. El conocimiento es más profundo. Es un conocimiento que va a la persona, conoce no solamente su aspecto, su apariencia, su actividad, su forma, conoce también sus intenciones, sus pensamientos, conoce su carácter, sus debilidades, sus necesidades. El Señor conoce todo, absolutamente todo de sus ovejas. Él las conoce, pero lo más importante también, hermano, es que no solamente Él conoce a las ovejas, las ovejas conocen a su pastor, lo conocen muy bien. Saben... Identificar su voz, su presencia, su ausencia, sus deseos, sus sentimientos, sus propósitos, lo conoce muy bien. Yo pregunto. ¿Conoces bien al buen pastor? Hay una relación de... Intimidad, porque esta es la idea de la palabra conocer. Y conoció a Adán, a su mujer. Y consiguió idea luz. En una relación de intimidad tan estrecha, tan personal, tan íntima. Que el pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. Todos los que vinieron antes. Dice la palabra de Dios, no eran el pastor y las ovejas se dieron cuenta que no eran el pastor porque eran ladrones y eran salteadores. Eran eh, personas que vinieron ostentándose como pastores pero no eran pastor, no tenían el amor, no tenían la intención, no tenían la disposición, no tenían la actitud, no tenían el interés por las ovejas y por esa razón las ovejas percibieron y dijeron esa no es la voz del pastor. Y no siguieron a esos pastores. Y hermanos, El ciego que está representando aquí a las ovejas se, se da cuenta que tiene un diálogo con los principales religiosos de sus días, los líderes espirituales, los fariseos, los que enseñaban en la sinagoga, los que eran la autoridad de la sinagoga, los que le expulsaron y le, y le decían: A ver, dinos, ¿quién fue? Y él decía. Me, me sorprende que no le conocen. Ya les he dicho una vez, ¿quieren que les diga otra vez? ¿Acaso quieren ustedes creer en Él? Y ellos dijeron, tú no nos vas a enseñar a nosotros. Nosotros somos la autoridad. Sabes que nosotros te podemos expulsar de la sinagoga. ¿Sabes que nosotros te podríamos condenar si queremos? Porque somos los pastores. Pero la oveja no escuchó la voz de ellos, no los identificó, no los conoció. Pero cuando el Señor Jesucristo se puso delante del ciego y le dijo, ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor para que yo crea? Y le dijo, yo soy. ¿Qué hizo? Creyó y le adoró. Oyó la voz. La identificó, asumió que era el buen pastor y le adoró. Eso es, conocer. Eso es conocer. El buen pastor conduce mis pasos por el mejor camino, camina delante de sus ovejas y las conduce, conoce a sus ovejas y ellas le conocen. Se conocen también. Que no pueden andar el uno sin el otro. Se conocen también que confían tanto uno como el otro. Se conocen también que casi se pueden confundir en sus pensamientos e ideales. Son tan idénticos. Esos es conocimientos. El buen pastor inciso si se comparte. a sus ovejas, sus propósitos y caminos. ¿Puede creer que el pastor conversa con las ovejas? Hay tanta familiaridad, el rebaño es, es pequeño, el, el, el pastor transcurre el día y el otro día y la semana y las semanas y los meses y muchos meses y años Tratando con las ovejas, les ha puesto nombre, las ha visto nacer, las ha visto crecer, las ha visto reproducirse, les pone nombre. Hay mujeres que hablan con las plantas, no sería nada extraño que haya pastores que hablen con las ovejas. Pues el pastor habla con las ovejas. Pero esa es una figura, esa es una alegoría, dice la Biblia. Esa es una alegoría. Para decirnos nada más que el buen pastor, hermano, comunica con sus ovejas. El olor fétido de la ciudad de Sodoma y Gomorra llegó hasta la presencia de Dios. Y dispuso Dios que traería juicio sobre esa ciudad. El clamor del pecado había llegado. hasta Dios. Disponiéndose Dios para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios dijo, traeré este juicio sobre estas ciudades sin compartir con mi siervo Abraham. Después de que le ha he, he dado una promesa a Abraham y él a su vez va a transferir la promesa a la próxima generación, yo voy a hablar con Abraham y le voy a comunicar a Abraham lo que yo quiero hacer. Y viene Dios, Abraham. Se entrevista con Abraham. Y le comparte lo que quiere hacer, Y entran en una comunicación. Dios hablando con el hombre para revelarle sus planes. Hermano, el buen pastor habla con sus ovejas Habla en la predicación, habla en la lectura de la palabra, habla en la meditación... Habla en el estudio bíblico, habla en las circunstancias personales, habla el buen pastor a través del Espíritu Santo, habla el buen pastor a través del consejo que usted busca en personas creyentes maduras, habla de muchas maneras, como decíamos la semana pasada, de muchas maneras habla el pastor con sus ovejas, porque quiere que las ovejas conozcan sus planes y quiere que participen en sus planes. Eso hace buen pastor. contrastando lo que los pastores de Ezequiel 34 hace muchos años un hermano me dijo hermano cuando me da chance de preguntar? me dijo tengo un sermón pero un Le digo, y sermón es. digo, quiero predicar en Ezequiel 34. Tengo un sermón para el pastor, pero No, no alude a los pastores. Alude a los que no son pastores. Pero no en relación a un pastor común, ordinario, sino en relación al único pastor, príncipe de los pastores, al buen pastor, al Señor Jesucristo. Él y sólo Él es el buen pastor. Número dos. El buen pastor colma mi mesa y rebosa mi copa. El buen pastor colma mi mesa y rebosa mi copa. Mire lo que dice: versículos 7.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 Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia. No es solamente abundancia de vida en lugar de, en, en términos de abundancia de días. Es abundancia de vida en términos de vida plena. Vida realizable. Vida feliz. Vida ideal. Vida completa. Vida para disfrutar. Vida para trascender. Vida para la eternidad. Y entonces el Señor, para ilustrarnos, cómo el buen pastor colma la mesa y rebosa la copa, nos lleva a otra alegoría, en la cual Él se presenta, no solamente como el pastor, sino que ahora se presenta como la puerta. dice versículo 7 otra vez volvió pues Jesús a decirles de cierto, de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas y note lo que, eh, lo que dice con tanta precisión, dices, no dice que... soy, soy la puerta del rey aunque está en yo lo digo, soy la puerta de las ovejas soy la puerta Institución de fuerza que está en relación a la ovejas fuerza en relación con rey. que rey es medio, la puerta de la Y la puerta de la es medio para ayudar a cumplir. Último que es el cuidado, la protección, la comida de las ovejas. Y entonces dice en, uh, en el texto: Soy la puerta. Inciso si A, el buen pastor colma mi mesa y rebosa mi copa, como puerta que se cierra para mi cuidado. Como puerta que se cierra para mi cuidado. Sé que algunos se adelantan a, anotando, tratando de anotar las, las, las líneas, ¿verdad? Y saben que va con C, pero... Algunos son certeros a propósito de ser y otros no. Como puerta que se cierra para mi cuidado. Hermano, cuando nosotros nos referimos a, a, a la puerta, generalmente la puerta juega un papel importante en esta parte que tiene que ver con la seguridad, el cuidado y la protección. Tan es así que generalmente nosotros aludimos a la puerta. y decimos no se te olvide cerrar la puerta le pusiste seguro a la puerta tiene llave la puerta especialmente en tiempos como los que estamos uh, viviendo tiempos peligrosos como vivimos nos aseguramos que la cerradura de la puerta sea la mejor de lo mejor de lo más que podemos asegurar vamos a Fuera de casa y no estamos seguros, uh, decidimos regresar para asegurarnos que sí cerramos la puerta. Porque puerta cerrada, bien cerrada, bien asegurada, nos da cierta tranquilidad. Cierta tranquilidad. Y, y probablemente tomando esa figura, el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Se imagina lo que, eso, lo, lo que eso lo que eso quiere representar. Mira, está diciendo a las ovejas, ustedes ovejas están en el redil de piedra y ese redil de piedra que, que está bastante bien protegido, resguardado, tiene una puerta y yo mismo soy la puerta. Y una vez que me coloco en la puerta, nadie puede, nadie que pretenda destruirlos. Nadie que pretenda dañarles, hurtarles o privarles de la protección que yo les puedo dar, puede hacerles daño. Ahora, yo no estoy diciendo, bueno, a que nunca va a, a suceder nada en, en, en, la, en la vida de la persona que tenga que ver con su seguridad personal. Nada más estoy diciendo que el Señor Jesucristo dijo, ninguna cosa los puede arrebatar de mi mano. Y ninguna cosa los puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni siquiera la madre. Porque yo soy. Porque yo soy. Los hermanos Casillas estarían el domingo pasado ministrando en el templo de su iglesia. como hacían cada domingo. El martes pasado, les fue arrebatada la vida. Y aún en esa circunstancia, el Señor es la puerta. Hay cosas que pueden quitar y hay muchas otras que no pueden quitar. Y el Señor dijo, no los pueden quitar de mi mano, ni siquiera la mano, ni la mano, porque la puerta, es la puerta que da seguridad, es la puerta que da certeza, es la puerta que da uh, el, la protección, es la puerta segura, única, puerta, que una vez cierra y nadie puede abrir. Para quitar, para arrebatar. Nadie, nadie. Es pastor. Y es puerta. Y es puerta cerrada. Para nuestro cuidado y nuestra protección. Pero también, inciso B. Como puerta que se abre para conducirme a la comida. Como puerta que se abre para conducirme a la comida. Interesante. Porque la, la, la noche ha pasado, el tiempo del peligro, cuando viene el depedrador, cuando viene el lobo, ya, ya ha transcurrido, ha amanecido, el sol ha salido. Ahora las ovejas están inquietas, no están inquietas por el temor del que viene para hurtarlas o destruirlas. Ahora están inquietas porque quieren salir del redil. ¿Y por qué quieren salir del redil? porque quieren salir a comer, y quieren salir a beber. Y el Señor dice, soy puerta que se cierra para darte seguridad, resguardo y cuidado, y soy puerta que se abre para sacarte a comer. Cuando pensamos en el pastor y cuando pensamos en el buen pastor, no dejamos de pensar en el Salmo 23. El Salmo 23 es un precioso Salmo que la mayoría de los creyentes aprendemos de los primeros textos que aprendimos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más? En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Lugares de delicados pastos, me hará descansar. Me va a pastorear junto a aguas tranquilas. Va a aderezar la mesa. Ahora, piensa, hermano, en eso. Lo que el Señor hace. Adereza la mesa delante. En esa ilustración. La prepara, arregla la mesa. Si en la mañana, que no hace muchas semanas, fui a una agencia de renta de mesas y accesorios para banquetes. Increíble. Los elementos y accesorios que había ahí. Me mostraron una sección y me dijeron, mire, esa esa sección ahí de, de sillas y de capelos y de accesorios, todo eso, se reservó por cinco meses. Ahí estaba cinco meses almacenado. Estaba la persona que, que contrató todo eso para su banquete. Pagó la renta. Uno paga una renta por un día. La persona pagó cinco meses de renta y dijo, no quiero que esto, todas las mesas, las sillas, los manteles y todos los, los ornamentos que llevan las mesas, lo use nadie antes que el día de mi boda. Que todo se haga de esa calidad de tela, de ese color, de esa forma y que nadie lo haya usado. Que no sea nada parecido a lo que nadie jamás haya hecho. ¿Se imagina? Y ahí estuvo almacenado cinco meses. A, a, mí, a mí no me interesaba. Estaba pagando todo lo que se cobraba para eso. Y todo se usó nada más de su Lujo, ostentación, lo mejor. Y sabe una cosa, hermano: el Señor Jesucristo adereza nuestra mesa. la prepara, la monta pone la mesa de la manera más confortable que usted puede imaginar y luego él que prepara la mesa con todos los detalles bien cuidados se sienta a la mesa y luego nos invita a nosotros a sentarnos a la mesa y no me refiero hermanos solamente a la belleza que puede ser el ornamento de la mesa pero la presencia de él es lo máximo en el sentarse con él a la mesa y lo que está sobre la mesa el banquete que el señor pone sobre la mesa y en la cultura oriental sobre la mesa no faltaba la copa Y sobre la copa el vino de la mejor calidad. Y el salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y haces que mi copa me posea. La puerta se abre para llevar a las ovejas a prados abundantes de aguas tranquilas. El problema, hermano, no es si la mesa está puesta. El problema no es si hay banquetes sobre la mesa. El problema no es si la compañía es la mejor compañía que se sienta con nosotros a la mesa. El problema es si nosotros queremos participar de la fiesta que el Señor prepara para nosotros. El pastor que abre la puerta para llevar a las ovejas a pastar sobre prados verdes. Pero muchas veces preferimos, como el hijo pródigo, allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan y él deseaba hartarse de las algarrobas que comían los cerdos. Y a veces, hermano, preferimos eso porque, ¿sabe por qué? Porque no vemos al Señor como el buen pastor, no queremos que Él guíe nuestros pasos, no queremos que Él ponga la mesa, no queremos que Él se siente a la mesa con nosotros y no queremos participar del banquete y de la copa. Que el Señor ha preparado para nosotros. Como puerta que se cierra para mi cuidado, y como puerta que se abre para conducirme a la comida. Y si sosé, como puerta abierta para salvación a todo aquel que cree. Porque no es solamente la puerta que complace lo material de la persona, es una puerta que se abre para satisfacer Más allá De lo material y físico Puerta abierta para salvación Puerta abierta para salvación ¿Sabe? También los Fariseos Estuvieron delante de la puerta También la puerta Estaba abierta para ellos y algunos de ellos como Nicodemo entró por esa parte pero muchos muchos no vieron la puerta abierta porque tenían su propia puerta la puerta de ellos era guardar los días Guardar las leyes, guardar los ritos, las ceremonias, las tradiciones, las costumbres, la religión. Esa era su puerta. Y estaban tan seguros que en esa puerta podían encontrar que no atendían a ninguna otra puerta. Y cuando el Señor viene, cuando el Señor viene para predicar, ellos tienen una opinión respecto de Jesús. Y la opinión que ellos tienen de Jesús es, ese es pecador. ese es un loco ese está enajenado no puede ser proveniente de Dios no, no puede ser semejante a Moisés nosotros somos descendientes de Abraham él tiene a Belzebú. él tiene demonio él no puede ser Dios esta era su opinión no lo conocieron y no lo reconocieron como la puerta tampoco como el pastor aunque la puerta estaba abierta cerraron la puerta hermano no es, no es cuestión de si el evangelio es predicado o no es cuestión de si el evangelio es recibido o no porque el evangelio estaba predicado ellos ellos estaban allí mire es paradójico que, que dice la palabra de Dios dice la, la, la Biblia que mientras el Señor le predicó le habló aquel ciego el ciego creyó y adoró Pero note lo que dice el verso 39 de Juan 9, donde estamos. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. El Señor dice: Yo llego, me muestro, predico, enseño, hago. para que uno ve otro se ve y uno la gente la mayoría de los se que no están ciertos y los que no ven a juicio de aquellos pueden ver ¿de qué depende? ¿De qué depende? Sí, desde luego, tiene que ver con la gracia de Dios, con la soberanía de Dios. Sí tiene que ver, desde luego, con el juicio de Dios, pero tiene que ver mucho más en el hecho de la respuesta, la reacción, la actitud, el ver cómo se debe ver. Y el problema es que estos, lejos de ver, quedaron cegados. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 6, del capítulo 10, donde estamos, Juan. Lea conmigo. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Les dijo en alegoría. La alegoría era, pues como estamos viendo nosotros, lo que es: una alegoría hablándonos de un pastor, de un rebaño, de un redil, de una puerta. de un lobo, de un pasto, ¿cómo no pueden entender? Pues estos, dice la palabra de Dios, no entendieron lo que les decía. ¿Sabe qué pasó? No convenía para ellos entender lo que él decía. Preferían sus propios pastos, preferían su propio resguardo, su propio redil, preferían su propio estilo y manera, Y no creían lo que Jesús decía. Como puerta abierta para salvación a todo aquel cree. Número 3. El buen pastor conforta mi alma y me da confianza. El buen pastor conforta mi alma y me da confianza. ¿Cómo conforta mi alma? ¿De qué manera lo hace? Lo describen los versículos 11...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 Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y si soa, el buen pastor conforta mi alma y me da confianza como dueño de las ovejas y no como uno contratado. Como dueño de las ovejas y no como uno contratado. Hay diferencia, hermano, en el trato del que es dueño. de las ovejas, y del que es asalariado. ¿Sí? El Señor está hablando de cosas que la gente entendía. El Señor está hablando con, con personas que podían encontrar muy fácilmente la diferencia en cómo trata al rebaño el dueño y cómo trata al rebaño el asalariado. Hay un dicho popular y generalmente nosotros empleamos. Al ojo del amo, ¿qué cosa? Engorda el caballo. ¿Qué quiere decir la, la persona con eso? Que el amo cuida que el caballo coma. el asalariado y quizá llega y arroja la comida y, y se come bien. la va a, a, a poner la pues si hay alguna otra problema con el caballo eso es problema del caballo y tal vez del amo pero no es problema mío pero hermano al ojo del amo el amo Se preocupa, se interesa, se asegura, cuida, desea que el caballo esté en buenas condiciones y, y lo que la palabra de Dios está está diciendo aquí, el Señor está mostrando en esta en esta porción es, mira, hay un trato diferente entre el que es el dueño de las ovejas y el que es el asalariado, el asalariado y que no son suyas las ovejas, cuando ve venir el lobo, ¿qué hace? Deja las ovejas y huye. Porque no le importan las ovejas. Y lo que el Señor quiere decir, hermano, para, para nuestro entendimiento es que Él es diferente. Que Él viene y, y, y es pastor y es puerta. Y es dueño de las ovejas. Y pagó por las ovejas. Un precio alto Las compró Le costaron las ovejas ¿Y qué precio es que pagó Por las ovejas? ¿Por qué tiene un trato diferente al contratado? Al asalariado Porque el buen pastor conforta Mi alma y me da confianza Y ve, sí como quien fue a la cruz Por todo aquel que en él confía Como que fue a la cruz A pagar el costo De la redención de las ovejas, para liberarlas, para hacerlas suyas, de su propiedad, para hacer ovejas propias, para tenerlas en su rebaño, él pagó el precio al. El apóstol Pedro dice que el precio que el Señor pagó no fue de oro ni de plata, ni de piedras preciosas. Aunque sí fue precioso lo que pagó, porque pagó el precio con su propia sangre. En la cruz de Calvario el Señor Jesucristo pagó el precio. Por sus ovejas Allí ganó el derecho De poder decir Los que creen en mí Son de mi propiedad Y forman parte De mi rebaño Pago el precio De su vida Con mi vida Ahora ¿Cuánto cree usted Que no estará dispuesto a hacer? por aquellos que le costaron su propia vida pagó el precio pagó el precio y sabe qué está haciendo el señor jesucristo con el ciego lo está arrancando de las garras del lobo el lobo piensa Que lo está dejando fuera del redil. Para finalmente devorarlo. Pero el buen pastor llega. Y ahuyenta el ojo. Y toma la oveja. Está desahuciada. Expulsada. Desamparada. Y la toma. Y la acaricia tiernamente. Y le dice... Yo te compré. Pero no puedo ir a la sinagoga. No tienes que ir. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ellos son necesarios que le adoren. No tienes que hacerlo en la sinagoga. La oveja lo conoció y lo siguió. ¿Por qué? Porque ya la había comprado. Porque era su. Y porque a su tiempo. Y no por él. Y la reclamó. Yo conozco. A mis ovejas. Dice el Señor. Y las mías. Me Verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor conforta mi alma y me da confianza. No solamente me da la confianza de haber muerto por mí pagando el precio en la cruz para que yo confíe en él. inciso sé, sino como quien no abandona a sus ovejas y las continúa cuidando, y las continúa cuidando, y las cuida de tal manera que no se cansa. Y eso debería darme, a mí y a usted, confianza. Qué interesantes, versículos 17 y 18. Dice, ¿qué es lo que nos debe dar confianza en ese pastor que nos cuida? ¿Qué nos debe dar confianza en ese pastor que nos conforta? ¿Qué es lo que nos conforta en la calidad y el carácter del pastor que tenemos? Debería ser esto, lo que dice en el verso 17 y en el verso 18. Dice, por eso me ama el Padre. Dice, por eso me ama el Padre, ¿por qué? ¿Por qué? porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 12, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento. Preside. Ahora, hermano, no le da a usted suficiente confianza, no le da suficiente confort el hecho de que el pastor, el buen pastor, dice, yo tengo el poder. Tú confía en mí, tú Sigue mi conducción Porque yo, dice el Señor Tengo poder Para dos cosas dice que tiene poder Muy uh, interesantes La primera cosa es, dice Tengo poder para poner mi vida Tengo la disposición Tengo el deseo La libertad La espontaneidad La iniciativa de poner mi vida Pongo mi vida Y estamos eh, entendiendo, hermano, que el hecho de que el Señor dice, pongo mi vida, está hablando de su muerte. No me quitan la vida, yo pongo la vida. No sería muy eh, extraño eso, porque hay personas que también en forma espontánea y voluntaria han ofrendado su vida, por sus ideales. hay muchos que ofrecen su vida por sus ideas y quedan como héroes de sus ideas de sus filosofías de sus convicciones algunos de ellos tienen letras doradas en sus lápidas y en memoria de ellos se hacen grandes honores pero Jesús dijo yo pongo mi vida tengo poder para eso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 ¿Para qué? Para volverla a tomar. Hermano, todos los que fueron antes que él y después que él, que han tenido el poder y el valor de poner su vida, están en el mismo lugar. Pero el Señor Jesucristo puso su vida el viernes por la tarde. Y al primer día de la semana, pasado el día de reposo, manifestó su poder para volverla a tomar y resucitó de entre los muertos. Y por su victoria sobre la tumba, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre todas las potestades que se levantan contra él, se levantó victorioso. Y su victoria es nuestra victoria. Y su victoria es victoria. es nuestra confianza y su victoria es nuestro pueblo y eso hace la diferencia es pastor es fuerte es prados abundantes y quietos usa su vida y tiene poder para volverla a tomar vale la pena Confiar y confiarnos al cuidado de ese buen pastor. Es el buen pastor que el Señor quiere ser para usted hoy. Es el buen pastor que el Señor nos llama y como dice uh, en ese libro de Ezequiel, quiere tomarnos, tal vez ahora mismo está rezagado en el rebaño, tal vez ahora mismo uh, camina con dificultad, quizá es perniquebrada y tal vez está en una condición uh, de debilidad. Y el Señor viene como buen pastor. Quizá está asustado y extraviado allá en el aprisco alto. Y el Señor viene como buen pastor. Y Él quiere esta mañana encontrarle a usted donde está. Y tomarle. Y echarle sobre sus hombros. Y tratarle con ternura. Y cuidarle. Y seguirle cuidando. Ahora Él quiere. Y usted quiere. Vamos a orar. Si esta mañana, mientras usted está orando,